Her、radio Show.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 A través de Gem Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico y transmitiendo simultáneamente a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t con bases en República Dominicana. Así que le damos una gran bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy. Y los que nos han estado apoyando y sintonizando durante todo este pasado año. Hoy tenemos nuestro programa final del 2020. Asimismo, mi gente, hoy es nuestro último programa del 2020 que para nosotros se acaba hoy. Y vamos a despedirlo con nada más y nada menos que con. Lo que en mi opinión personal,、eh, y no es la opinión ni de Heavy Metal Mansion ni de Avanzada Metallica, es la mía, la de Dark Negudas personal, considero que son los mejores álbumes del 2020 en el Heavy Metal. Así que hoy tenemos un programazo especial con los mejores álbumes del 2020 del Heavy Metal en nuestro último programa de l a ñ o Así que como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, transmitimos a través de metalpr.com y también simultáneamente con la avanzadametálica.net. Pero también tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para predicar la palabra del heavy metal en todo Latinoamérica y España. Y estas、eh, emisoras estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas, de diferentes direcciones y emisoras. Entre estas emisoras tendremos a César Radio r o c k que transmitirá desde Bolivia. Tendremos al Tunnel.co, que transmitirá desde Colombia. Asaltomataradio.com r o k c desde España. Metalcorrosivo.com desde México. Frecuencia Online Radio.com desde Buenos Aires, Argentina. Radio Enigma estará transmitiendo desde Chile. r o c k Total Radio estará transmitiendo desde Perú. Y espectro fm 98.9 estará transmitiendo desde corrientes argentina así que todas estas emisoras estarán transmitiendo、eh, durante la semana desde tus respectivas emisoras y direcciones diferentes días de,、eh, de la semana en diferentes horarios si usted quiere saber cuál de estas emisoras va a transmitir qué día y qué hora Usted puede entrar a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí tenemos posteada toda la agenda de programación de todas y cada una de estas emisoras. Ok, así que、eh, habiendo dicho esto, le quiero decir también que si usted quiere entrar a nuestro chat en vivo en Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que entrar a metalpr.com. Diagonal en vivo. Automáticamente le sale una pequeña cajita para que ponga su nickname y automáticamente entra a la plataforma a compartir con los muchachos que se pasan comentando durante la programación del programa. Recuerde que usted nos puede、eh, sintonizar. directamente desde la página de heavy metal mansion simplemente entra metal pr punto com ahí、eh, le da a、eh, radio y después le da a la barrita que dice play y automáticamente estará disfrutando de la programación pero si usted tiene la aplicación tuning pues también puede buscarnos por metal pr punto com en tuning Y ahí aparecemos y usted puede disfrutar de toda nuestra programación. También durante Heavy Metal Bunker Radio Show usted puede entrar directamente a la página de avanzadametallica.net y también podrá disfrutar del de programa. Bien, habiendo dicho esto, vamos a lo que nos corresponde y lo que nos trajo hasta aquí. Que es nada más y nada menos que la música que tanto nos apasiona, que hace mover nuestros corazones y que le llamamos metal pesado. Y como les dije anteriormente, hoy es nuestro último programa del 2020 y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Lo que en mi carácter personal considero que son algunos de los mejores álbumes de heavy metal del 2020. Y digo que son algunos porque el 2020, a pesar de haber sido un año tan complicado, tan difícil y tan castrante para la industria de la música y del entretenimiento, el 2020 un año donde tuvimos muchísimos pero muchísimos álbumes nuevo s no solamente mucho en términos de cantidad pero también muchísimo en términos de calidad fueron muchísimo s los álbumes buenísimos sobre todo específicamente en el área del heavy metal que salieron y para esto ser un año tan complicado pues es muy bueno Lo que nos hace pensar que el 2021 debe ser mejor, porque con todo este lockdown y con toda esta、eh, facilidad en los conciertos, pues yo supongo que los músicos, los escritores y los compositores utilizaron este tiempo para hacer lo mejor que saben hacer, que es hacer buena música, y que probablemente en el 2021 podamos ver ese producto. En el 2020、eh, se dieron muchísimos buenos álbumes en todos los subgéneros del rock. Desde el hard rock, desde el heavy metal, desde el trash y desde、eh, la música extrema, desde el d e a t h y desde el black.、Eh, aquí, pues,、eh, voy a estar compartiendo ustedes、eh, algunos de los álbumes que yo considero que son los mejores del 2020. No voy a tener ningún tipo de orden,、eh, no vamos a ir desde el número 10 al número 1 ni nada de eso, simplemente voy a estar compartiendo lo que yo entiendo que son los mejores sin ningún orden en particular. También nos vamos a limitar a álbumes que son de larga duración, no vamos a incluir ni EP, ni compilaciones, ni live,、eh, bueno, ni discos en vivo. También nos vamos a limitar a、eh, los subgéneros que tradicionalmente tocamos en heavy metal,、eh, bunker radio show, ok, así que pues probablemente muchos、eh, discos dentro de lo que sería el hard rock, pues no los voy a estar mencionando y también、eh, á l b u m e s que he sido muy buenos、eh, en el ala más extrema del d e a d o del Black, p、pues、tampoco los voy a estar mencionando acá. Eh, voy a estar limitándome más bien a lo que es el heavy metal entre lo que es el heavy metal tradicional y lo que es el trash,、eh, que es lo que más nosotros、eh, sonamos acá, ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, vámonos con lo que ya sonamos en, nuestra, en nuestro despegue de la noche. Y en este despegue nos f u i m o s con un tema. De la banda alemana Primal Fear. Primal Fear en el mes de julio del 2020 lanzan su álbum número 12, de nombre Metal Commando. Y de ese、eh, álbum estábamos escuchando el tema My Name is Fear. Un extraordinario álbum, muy, muy bueno. Y quise compartirlo e incluirlo dentro de. Lo que yo consideraría como uno de los mejores álbumes del 2020. Pero vámonos, vámonos con nuestra próxima o nuestra primera intervención de la noche y nos vamos a ir con una banda que en el mes de febrero del 2020 lanzó su álbum número 15 desde 1984. Este álbum salió bajo el nombre de Cuadra y la banda son los brasileros Sepultura. altomataradiorock.com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 Y esta noche estamos compartiendo lo que en mi criterio personal considero son los mejores álbumes del de 2020 del Heavy Metal. Como les dije ahorita, no los estoy、eh, compartiendo en ningún orden en específico. Simplemente estoy compartiendo lo que yo creo que dentro de los muchos álbumes que salieron en el 2020 de alta calidad. En los diferentes subgéneros del heavy metal, pues hice un pequeño escogido porque se me hizo bien difícil saber qué compartir y qué no compartir, porque si no necesitábamos como tres o cuatro programas para poder sonar aquí todo lo bueno que salió en el 2020. Y comenzamos nuestro despegue de la noche con nada más y nada menos que con el álbum. metal comando de la banda alemana primal Gear. Ese, con eso fue que comenzamos y eso no significa que esto este sea el álbum número 20 o número 19 nada de eso estos álbumes que estoy compartiendo no tienen número y no están en ningún orden ok bien、eh, comenzamos nuestra primera、eh, intervención pues con un álbum Que a mí me sorprendió mucho cuando salió、eh, en el mes de julio.、Eh, y estamos hablando del álbum Cuadra de Sepultura. Un extraordinario álbum que, en mi opinión personal, es el mejor álbum que ha lanzado Sepultura en mucho tiempo. ¿Ok? Quizás, quizás desde、eh, la época clásica de Sepultura. ¿Ok? Bien, lo próximo que estábamos compartiendo con ustedes es una banda nueva y que pudiésemos considerarla como una banda del nuevo movimiento del trash metal. Es una banda canadiense de nombre Hazard. Hazard es una banda de Canadá y en el, en el mes de enero del 2020 ellos lanzaron su segundo álbum de larga duración bajo el nombre de Delirium. Así que estábamos escuchando el álbum Delirium. De ese álbum estábamos escuchando un tema que se llama A Torment Reality. Esa era la banda canadiense Hazard. Que quise incluirla dentro de los mejores álbumes del 2020. Primero porque es un extraordinario álbum. Me parece un álbum espectacular. Y sobre todo de una banda que es básicamente nueva. Eh, que esta es su segunda producción, es de estas bandas que prometen mucho en lo que será el futuro del trash metal. Así que ahí teníamos a s Hazard y su álbum Delirium. Así que vámonos, vámonos con、eh, la próxima intervención. Y esta vez nos vamos con la banda estadounidense Midnight. Midnight en enero del 2020 lanza lo que sería su cuarto álbum de larga duración bajo el nombre de Rebirth b l a s p m e Y de ese álbum vamos a escuchar el tema: Fucking Speed and Darkness.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 Yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y esta intervención、eh, la comenzamos con una banda estadounidense de Cleveland, Ohio. Y esta banda、eh, se pasea entre lo que es el black metal y el speed metal, que lleva por nombre Midnight. Midnight,、eh, aunque es una banda que comienza en el 2003,、eh, en el 2020 es que lanzan su cuarto álbum de larga duración. Durante su trayectoria han lanzado muchísimos EP, muchos splits, muchos compilations, discos en vivo, pero discos inéditos de larga duración, pues este sería su cuarto álbum bajo el nombre de Rebirth Blasphemy. Un extraordinario álbum, bueno, profundo, b incompacto. e、eh, Me encantaron los riffs, la fuerza, la energía. Es un extraordinario álbum típico de una banda como Midnight. Así que este lo quise incluir como uno de los mejores álbumes del 2020. Después nos fuimos con la banda de Bélgica Butcher. Butcher es una banda que surge en el 2002. Han tenido como que varias etapas entre Lina Nout d y regresaron en el 2014. En el 2017 lanzan su primer álbum de larga duración y en el 2020 lanzan un extraordinario álbum bajo el nombre de 666 Go Carry My Carry On. Un extraordinario álbum que quise incluirlo como uno de los mejores álbumes del 2020. Butcher también es una banda que se pasea entre lo que es el black metal y el speed metal. Por ahí una mezclita entre estos dos subgéneros. Y de ese álbum、eh, 666 Goat Carry My Cario estábamos escuchando el tema Iron Bitch de la banda de Bélgica Butcher. Bien, vámonos con nuestra próxima intervención. Y la vamos a comenzar con una banda、eh, que a mí siempre me ha gustado mucho, aunque creo que hace mucho tiempo que no lanzaba un álbum de alta, alta calidad como los que lanzó en el principio de su carrera. Y en el 2020 me sorprende con un álbum que creo que es extraordinariamente bueno. Estamos hablando de la banda canadiense Anihilator. Anihilator en el mes de enero del 2020 lanza un discazo que se llama Ballistic Sadistic. De ese álbum vamos a estar escuchando Arm to the t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 Les saludo a su amigo Darkner Udas. Estamos hoy en nuestro último programa del 2020 y estamos compartiendo con todos ustedes lo que yo entiendo que son los mejores álbumes del heavy metal del 2020. Y en esta intervención que comenzamos ahora, lo hicimos con nada más y nada menos que、eh, con la banda Anihilator, banda canadiense. Que surge en 1984. Y、eh, como les dije ahorita, Anihilator es una banda, ¿verdad? Que aunque se ha mantenido todos estos años activa, han estado en el up and down.、Eh, en realidad, pues, en mi opinión personal, pues hacía mucho tiempo que ellos no lanzaban un álbum que yo pudiese decir que me impresionaron de la calidad. No es que sean malos álbumes, pero era como que pues no, no, no me movían. En el 2020,、eh, específicamente en el mes de enero, Annihilator lanza su álbum Ballistic Sadistic y este álbum sí me tocó. Este álbum creo que es uno de los mejores álbumes y en mi opinión personal podrán diferir de mí. Pero yo creo que desde el Alice in Hell de 1989, este es el álbum que más me ha tocado de Annihilator. Este álbum de nombre Ballistic Sadistic estábamos escuchando el tema Arm to the Teeth. Un extraordinario álbum que quise compartir con todos ustedes como uno de los mejores del 2020. Bien, lo próximo que teníamos era la banda alemana Assassin. Assassin es una banda alemana que、eh, surge bien temprano en los años 80, específicamente en el año 1983. Sin embargo, es una banda que ha estado entrando y saliendo, activándose y desactivándose.、Eh, y no es hasta el 2002 que ellos volvieron a reactivarse por última vez. Y、eh, en el 2020, específicamente en el mes de febrero del 2020, lanzan un extraordinario álbum bajo el nombre de Bestia Inmundi. El álbum Bestia Inmundi sería el sexto álbum de larga duración de la banda Assassin. De ese álbum estábamos escuchando el tema. not like you un extraordinario álbum de puro trash tradicional de estos alemanes pero vámonos vámonos a continuar con lo que nos toca y vámonos ahora con una banda que nos tuvo en ascuas del de 2019 esperando por este álbum en el álbum que no sabíamos si salía si no salía si salían los y píos salía el full lens no sabíamos Hasta que al final logró salir este disco, y estamos hablando de los alemanes Sodom. Sodom lanza en el 2020, ya al final de año, su extraordinario álbum Genesis 19. Y de ese álbum vamos a compartir un temazo que dice Sodom and g o m o r r a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 Les saludo a su amigo Dark Nerudas en el último programa del 2020. Compartiendo con todos ustedes lo que en mi criterio serían los mejores álbumes del heavy metal de este 2020. Que como les dije al principio, para ser un año tan difícil, tan complicado y tan castrante para la industria de la música y el entretenimiento. En el mundo del rock y del heavy metal fue un año donde salió una cantidad increíble de discos y discos de muy buena y alta calidad de bandas que hacía mucho tiempo que no lanzaban buena, buenos discos,、eh, bandas clásicas que habían como que desaparecido de la palestra y de momento llegaron con discos excepcionales. poniéndose bajo el spotlight y esta intervención pues la comenzamos con un bandón un bandón que nos tuvo en ascuas porque esta banda sodom que todo la todo metalero trachero conoce es una de las bandas más importantes del trash metal de alemania Pues desde, 19, desde el 2019 nos está diciendo que van a lanzar un álbum bajo el nombre de Genesis 19. Y、eh, en el 2019 lanzaron un EP bajo el nombre de Out of the Frontier Trash. Y cuando pensábamos que en el 2020 iban a lanzar el álbum, pues realmente lo que hicieron fue que lanzaron otro EP.、Eh, este EP se lanza. En el mes de noviembre, bien a principios del mes, específicamente el 18 de noviembre, se lanza este EP bajo el nombre de A Handful of Good. Ya nosotros habíamos pensado que este álbum no saldría en el 2020. Sin embargo, El 16 de noviembre、eh, Perdón, 16 el 27 de noviembre, Sodom entonces lanza. Su tan prometido álbum Genesis 19. De este álbum, que resultó ser un álbum espectacular, estábamos escuchando el tema Sodom and Gomorrah. Este álbum Genesis 19 sería el álbum número 16 de Sodom. Y es un extraordinario álbum que quise compartir con todos ustedes. Como uno de los mejores álbumes del 2020, habiendo salido casi, casi ya en diciembre, a par de días de diciembre y a par de semanas de haber lanzado un hippie. Así que muy bien por Sodom. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es una banda que fue parte de lo que se conoció como el movimiento de la Bahía de San Francisco. Una banda que, aunque surge en 1984, p、pues, u、eh, estuvo e s en este entra y sale, activación y desactivación hasta el 2001. Y este año lanzan un álbum que se llama Empire of the Blind. Y estamos hablando de la banda i t e m i t e m en el 2020. Específicamente en septiembre lanza lo que sería su cuarto álbum de larga duración, bajo el nombre de Empire of the Blind. Un extraordinario álbum en mi apreciación, buenísimo, buenísimo. Algunas personas dicen que no es tan bueno como el anterior, The Evolution of Chaos. Evolution of Chaos es un extraordinario álbum también, pero yo no sé si es mejor o no. Yo lo único que sé es que h i a t e n lanzó uno de los mejores álbumes del 2020 del mundo del heavy metal. Y eso es que estábamos escuchando、eh, con ustedes: pues era la, el tema del disco, Empire of the Blind. Pero vamos, vamos a seguir con nuestra próxima intervención de álbumes de heavy metal dentro de la categoría de los mejores del 2020. Y esto es un álbum de una banda clásica, clásica que comenzó en 1979. Una banda que para mí, ¿verdad? Yo no sé otros seguidores, pero para mí habían salido del spotlight hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que no lanzaban nada que realmente fuera importante o que trascendiera o que impactara a la comunidad del de,、eh, heavy metal. Y en el 2020 lanzan un álbum que a mí me sorprendió mucho, que me cautivó. Y que si me preguntan, yo diría que está dentro de los primeros 10 o quizás, quizás dentro de los primeros 5 mejores del 2020. Estamos hablando de Vicious Rumor, que en el 2020 lanzan un, des, un discazo de cuatro pares bajo el nombre de Celebration Decay. Y de ese álbum vamos a escuchar su tema principal: Celebration Decay.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 Aquí estamos de vuelta, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, eso que estábamos、eh, compartiendo con ustedes, pues era、eh, nada más y nada menos que la banda Vicious Rumor. Vicious Rumor es una banda que, como les dije, surge en 1979 y desde entonces, ellos lanzan desde 1985 su primer álbum. Y, y básicamente se mantienen a c t i v o todos estos años. Sin embargo,、eh, la mayoría de los discos que lanzaron, más allá de sus primeros dos discos, que son、eh, unos clásicos de clásicos,、eh, pues como que no fueron discos que tuvieron mucha trascendencia. Hubo mucho cambio en la alineación.、Eh, y entonces, como que sí, pero que no. Eh, en el 2020 lanzan un álbum bajo el nombre de Celebration Decade, y este álbum sí que fue un jonrón con las bases llenas. Un extraordinario álbum, unos riffs espectaculares, una precisión musical, una agresividad. Su cantante, pues, es simple y sencillamente extraordinario. Los temas buenísimos y el álbum en general tiene un extraordinario balance de temas. Me gusta mucho y es uno de mis álbumes favoritos. De todos los álbumes de todos los géneros, uno de los favoritos míos del 2020. Esto era Vicious Rumors de、eh, su álbum Celebration Decade. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era、eh, la banda. Poacher Guys. Poacher Guys es una banda de、eh, Suizerland y en el 2020, específicamente en el mes de julio, lanzaron un extraordinario álbum bajo el nombre de The Feather of True. t h s e álbum、eh, De ese álbum estábamos escuchando el tema The Attention Trap. Un Buen tema de un muy, muy buen álbum. Típico álbum trash metal tradicional de Poacher Guys, que es una banda que no es nueva. Es una banda que surge en el 85, pero como muchas de estas bandas están en el In and Out, y no es hasta el 2013 que se vuelven a reactivar. Y en el 2020, pues nos lanzan esta obra de arte. Así que e s o e r a Poacher Guys. Pero bien, vámonos, vámonos para la próxima intervención. Y esta vez nos vamos a ir con un bandón de United Kingdom. Una banda que cuando yo escuché este álbum por primera vez, simple y sencillamente quedé pegado a la pared. Es una banda que nos tiene acostumbrado a lanzar muy, muy buenos discos. Discos espectaculares. Sin embargo, en mi apreciación personal. Este ha sido, si no el mejor, uno de los mejores álbumes. El que me conoce sabe que mi línea siempre ha sido、eh, la música que mientras más agresividad, y mientras más poncha era, y mientras más furia tenga, mejor. Este álbum es simple y sencillamente lo que yo considero un, un albumazo, una obra de arte. Estamos hablando. De la banda Onslaught y su más reciente álbum que fue lanzado en agosto del 2020 bajo el nombre de Generation a n t i c h r i s t De ese álbum vamos a escuchar su tema principal con ustedes, Generation Anticrise. h Voy a pedir que todos b o s a s manos en la a l a b r Para muchos m i l e s de personas aquí hoy, This will be an hour of decision. You will never be the same today. Everywhere, young people are discussing Jesus Christ. And they're asking the question, who is he? Who is this Jesus Christ? Well, I want to tell you that Jesus is alive.、There's、not much hope for the world. God is alive! The evidence is overwhelming that Jesus Christ is alive. You have to accept that. So let's listen carefully and pray for a l i t t l y Shall we pray?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 metal manche a mi gente estamos de regreso we're back people estamos en heavy metal bunker radio show en lo que son los mejores 20 álbumes de heavy metal del 2020 les saluda su amigo dark nerudas muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy A los que están en el chat, un saludo y un abrazo a todos ellos que han estado todo el año compartiendo con nosotros ahí, domingo tras domingo. A los que están en nuestro chat de WhatsApp, a los que me escriben al Messenger y los que me escriben a mi WhatsApp personal, muchas gracias. A toda esa gente de Latinoamérica que、eh, nos sintoniza a través de las diferentes.、Eh, Emisoras durante la semana a la gente de España a través de Asalto Matarradio también. Así que un abrazo a todos ustedes. Yo sé que cuando escuchen este programa, pues ya va a ser el 2021 porque lo van a estar recibiendo durante la semana. Pero un abrazo a todos y los espero porque el 2021 traemos cosas nuevas, nuevos formatos y vamos a ver. ¿Qué más nos podemos inventar para poder compartir con todos ustedes y pasar un buen rato compartiendo eso que tanto nos apasiona?、Eh, que le llamamos Heavy Metal. ¿Ok? Muy bien. Eso que estábamos escuchando ahora, pues era nada más y nada menos que a la banda británica Onslaught, que lanzó una obra maestra, un Grand Slam en el 2020. 0 Bajo el nombre de Generation a n t i c h r i s t un álbum de cuatro pares que está dentro de mis favoritos también del 2020. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda estadounidense de Denver, Colorado, Havoc. Havoc, una banda que surge en el 2004 y lanza lo que sería su quinto álbum de larga duración en el 2020 bajo el nombre de Five o cinco en romano. Este álbum, pues, es simple y sencillamente espectacular. Yo conozco a Havoc desde su primer álbum. ¿no? Yo, yo he seguido la trayectoria de Havoc desde que comenzaron. En su primer álbum Burn,、eh, de hecho, su primer EP que se llamaba、eh, Power and All,、eh, y Havoc siempre, siempre desde principio ha hecho extraordinario trash metal. Pero este disco,、eh, Five, pues simple y sencillamente se nota: número uno, la madurez de la banda, el nivel de producción, el sonido del álbum es espectacular, los riffs. La precisión, la agresividad y la violencia musical que incluyen en este álbum es sin precedente en su carrera. Así que los tengo como uno de mis favoritos también. Y d e j a m o de su álbum number five. Estábamos escuchando el tema Phantom Force. Bien, ay mi madre. Lo próximo que venimos, lo próximo que viene en esta intervención. Es otra banda que también he seguido su trayectoria desde que surgieron en el 2004. Desde que lanzaron su primer álbum War Without End, esta banda ha hecho extraordinario trash metal y yo sabía que iban a tener mucho futuro porque eran una, una banda que prometía. Esto es una banda de Ventura, California, y en el 2020 lanzaron la madre de los álbumes. Estamos hablando de la banda Warbringer y de su extraordinario álbum Weapon of Tomorrow. De este álbum vamos a escuchar un tema que se llama Firepower.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 Todos los jueves a las 10 de la noche, escuchas clásicos de Ligem y Metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, m e r c a d en español. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC Rock Radio. Muy bien, mi gente, muy bien. Y eso que estábamos escuchando en esta intervención. Pues eran a d a más y nada menos que、eh, la banda de California Warbringer. Warbringer, banda que surge en el 2004 y que este año lanza su sexto álbum de larga duración bajo el nombre d e Weapons of Tomorrow.、Un De cuatro pares, una madurez, unos riffs, una agresividad, una violencia en la música espectacular. Uno de mis discos favoritos desde que salió. Este álbum salió en el mes de abril y desde que lo escuché por primera vez, pues simple y sencillamente me impactó. Así que los muchachos de Warbringer lanzando una obra maestra en este 2020. Bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues, era una banda d e、eh, metal en castellano que tuve que incluirla porque simple y sencillamente es un álbum que se salió de lo tradicional. Y estamos hablando de la banda mexicana Agora. Ahora en el 2020 lanza un álbum espectacular bajo el nombre de Imperio. Un álbum que hay que decirle: Usted y tenga. Este álbum fue lanzado en el mes de mayo. Es un álbum con ciertos toques de metal progresivo, con mucha influencia de lo que es el traditional heavy metal. Y este álbum, pues simple y sencillamente tenía que mencionarlo como uno de los mejores álbumes de heavy metal que salió en el 2020. Así que enhorabuena por los muchachos de agora y de ese tronco de álbum espectacular que acaban de lanzar en este año. Bien, mi gente, no me queda mucho tiempo para más, pero no me puedo ir sin dejar lo que sería en mi criterio personal el álbum favorito, mi álbum número uno del de 2020. Y estamos hablando de los muchachos de la Bahía de San Francisco Testament y de su álbum Titans of Creation, un álbum espectacular. Desde、eh, que yo escuché este álbum que salió en abril de、eh, 2020, yo dije definitivamente este va a ser, si no el mejor, uno de los mejores álbumes d e、eh, 2020.、Y、tengo que confesar que cuando escuché los álbumes de Onslaught, h a v o k y w a r b r i n g e r pues dudé, ¿verdad? Me, me pusieron en la duda. Pero después de volver a reescuchar y a reescuchar, estamos hablando de una banda veterana, que este sería su álbum número 13, que han tenido sus subidas y bajadas, siempre han lanzado buen disco, pero este año simple y sencillamente lanzaron una obra maestra. Tyrant of Creation es para mí el álbum número uno de、eh, Heavy Metal del 2020. Eh, de este álbum vamos a estar escuchando un tema, pero antes que eso, pues le quiero decir que no me queda mucho tiempo para más. Este será nuestro último programa del 2020 y les deseo mucho éxito, mucha salud, mucha unión familiar, mucha estabilidad económica, pero sobre todo que tengan mucha precaución, mucho cuidado, que protejan a sus familias y protejanse ustedes. Así que yo los voy dejando con los chicos de la Bahía de San Francisco. t e s t a m e n Y esto es、World、War Watch Reed. Ha sido el final de Heavy Metal Bunker Radio Show en el año 2020. El próximo programa será el, el año 2021. Pero mientras les deseo desde todo mi corazón que tengan un mucho mejor año, que tengan mucha tranquilidad, mucha paz mental, mucha estabilidad económica, pero sobre todo mucha unión familiar. Se despide desde acá de los estudios de Heavy Metal Bunker en Texas,、eh, su amigo Dark Neruda. s Les deseo un extraordinario 2021. Hasta la vista, baby.